Su cuerpo de ejército con sus contados, 59.300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, e l i a s a b h i j o de Reuel. Su cuerpo de ejército con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450, por sus ejércitos marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión,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 Su cuerpo de ejército, con sus contados, c i n c u e n Todos a a y tres t r mil c u c i e n t t o o s los contados en el campamento de Dan, ciento c irán n n seiscientos, c u e siete t a y mil i los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, seiscientos tres quinientos mil cincuenta. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés.